son noticiero 37 grados en cuenta para el alcalde de herbero el doctor donde arias bueno eh, buenos días eh, alcalde y cómo le acaba cuéntenos cómo le acabo de ir en estos primeros 100 días de gobierno en su municipio eh, buenas tardes para todos eh, a ver no pues eh, haciendo trabajo muy muy tranquilamente haciéndolo bien hecho porque tenemos un afortunadamente un muy buen equipo de trabajo eh, si dios quiere el 30 de abril vamos a hacer la rendición de cuentas de los primeros 100 días Eh, ya estamos haciendo el proceso, la invitación correspondiente y todo está saliendo pues, al día. ¿Qué hechos a destacar en estos primeros 100 días, obras que estén proyectadas, que se estén construyendo? No, pues a ver, eh, en estos primeros 100 días, lo primero, una de las primeras cosas que se hizo fue lo del transporte escolar, que fue un tema un poquito delicado, un poquito complejo, pero eh, se ha llevado el tema, arrancamos con un proceso de alumbrado, de alumbrado público, Eh, vamos con el sector agropecuario, que eso es un tema que ha sido pues, como el fuerte de este gobierno que Nondier Arias como campesinos lo que está promoviendo. Eh, se está trabajando con todo el tema de vías eh, ya ahora estamos haciendo un trabajo muy importante en lo que es el sector de educación porque obviamente como yo no pude tener educación, yo también estoy muy preocupado por eso, porque es muy difícil ver cómo las personas pueden cuestionarlo en a uno por ese detalle entonces yo no quiero que a nuestros hijos a nuestros eh, venideros como lo decimos, eh, los cuestionen los critiquen por una misma causa como la de nosotros, cuando no se tiene la oportunidad, no se no ...no se tiene, pero eso tampoco puede quiere decir de que las personas no podamos hacer las cosas... ...y por eso vamos a demostrar que uno de los temas importantes es la educación de nuestra comunidad. Alcalde, en la época de lluvias que recientemente inició, ¿cómo están las vías? ¿Cómo está la vía de acceso principal a su municipio y las vías terciarias? No, el, ese tema sí es un poquito difícil porque vamos, como se dice, de fenómeno en fenómeno. Primero el fenómeno del niño que nos secó las aguas casi por completo, pero ahora ya empezamos a tener aguas otra vez, pero se nos empieza, se nos avecinan muchos derrumbes, se nos ha tumbado techos, nos ha tumbado algunas cocinas, ha sido un problema maloquito. El tema de las vías, pues lo que es las terciarias, donde yo he podido llegar con la poca maquinaria que tengo, eh, van bien, pero las, la vía de Herbeo gallitas que es una carretera, una vía secundaria, pues obviamente está un poquito difícil porque está muy deteriorada, pero ahí, usted, como usted sabe, nosotros los alcaldes no podemos invertir recursos ahí porque ahí está la oposición lista para mirar a ver qué, qué invierte uno allá, para ver cómo lo atacan. Yo no creo que si el día se le invierte algo, una vía de esas, es para el bienestar de la comunidad, porque los que entramos somos herbences, independientemente del movimiento que seamos. Entonces uno va a invertir recursos y es muy difícil, pero sí esperamos que el gobernador vaya lo más pronto posible y poder invertir unos recursos allá eh, en esa vía. Alcalde, ¿cuál es la proyección, eh, la necesidad más, más inmediata? Eh, lo que usted presenta ante el ministerio, ante la gobernación de proyectos que en este momento estén avanzando? No, el un, ahí hay muchos temas, nosotros carecemos de muchas cosas pero también igual a esas carencias que hemos tenido nosotros hemos salido al paso, hemos venido adelantado en el sector agropecuario como lo que es el tema del fortalecimiento del aguacate, el plátano, otros productos diferentes al café para poder eh, diversificar los cultivos pero estamos trabajando por el gobierno nacional y obviamente con la gobernación para empezar a fortalecer a nuestros campesinos. Las viviendas rurales de lo que está más acabado en el municipio. Si usted va a Arbeo, usted puede contar con 1.500, 1.800 casas eh, en muy mal estado. Eh, un alcalde es muy difícil que pueda llegarle a toda la comunidad, pero sí vamos a hacer un proyecto donde le podamos llegar a muchas personas en, en este sector. El tema de acueducto que ha sido un tema totalmente complicado en el departamento comunitario, estar veo fue certificado es certificado por el departamento no también también complicado como todos los municipios también estamos eh, en eso eh, trabajando en eso pues ya ahora se está haciendo el acueducto el El plan maestro del acueducto, eh, con la estuvimos hablando la semana pasada, faltan unas cositas para ya dejar bien plantado el tema del, de ese sector. Entonces vamos a seguir trabajando en lo que es el casco urbano. El sector rural, pues obviamente hay que seguir nosotros con los recursos propios, trabajando y lleva, ayudándole a la comunidad para que fortalezcamos ese sector. Bueno, alcalde, para finalizar, el mensaje para aquellas personas que se oponen al desarrollo, para que se acerquen y también contribuyan de alguna forma para que el veo salga adelante. No, eh, muchas gracias por esa pregunta. De verdad quisiera invitar a la gente de herbeo Nosotros no somos eh, de colores diferentes, simplemente somos seres humanos eh, que tomamos eh, por ayuda o por alguna cosa, tomamos un sector político diferente. Pues yo les hago invitación. Si tienen muy buenas ideas, no empecemos a esconderlas porque dentro de cuatro años una gran idea es la que tienen un, un personaje de estos que que quiere brindarle al municipio una idea de esas ya puede estar, eh, como se dice, anticuada. Entonces esperamos de que esas ideas que tienen buenas para el desarrollo del municipio, que las traigan, que nosotros podemos presentarlas como proyectos de ellos. Aquí no hay egoísmo, aquí lo que necesitamos es que Herbeo salga adelante. Herbeo es de todos, entonces hacemos la invitación a todos. Este alcalde es muy amable. Gracias.